Ya estamos a las 10 de la mañana y 5 minutos y vamos a recibir ahora telefónicamente a Nancy Urrutia que es fotógrafa con muchos años de, de trayectoria y está eh, presentando un, lo que se denomina un fotolibro. Ya fue presentado inicialmente el 16 de diciembre. Eh, y ahora, hoy 21, se presenta en la Feria Ideas Más del Parque Rodó. Nancy, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias. Gracias por recibir a La 36 esta mañana. Y bueno, quizá eh, mucha gente, lo que pasa a veces con los fotógrafos, fotorreporteros, en fin, reporteros gráficos, es que la gente por el nombre no los identifica, pero muchas veces los ve en televisión, por ejemplo, cuando están cubriendo informaciones, ¿no? donde están los los informativos, también las cámaras de televisión, y por ahí aparecen ustedes. Eh, pero vos tenés, ¿cuánto más de, de 40 años de, de fotógrafa? Sí, sí. Yo empecé a fotografiar en el año 1975, en sociales, casamientos, cumpleaños después tuve un estudio de fotografía durante 30 años en la calle Blondin y y después eh, en los años 80 eh, traté de incursionar en la fotografía de prensa pero recién pude hacerlo en el año 83 Ajá. ¿Empezaste con el, en el famoso acto del obelisco? ¿Leí por ahí? Mira, eh Tenemos una pequeña discusión, una cómica discusión con Javier Calvelo, que es el editor del libro, Ajá. porque el primero de mayo de 1983 yo iba con un grupo de amigos hacia el Palacio Legislativo y no pude, eh, con la condición de, tuve que ir a buscar mi cámara fotográfica y ahí, eh, ahí pude sacar fotos. Claro. Nadie me había contratado. Claro, claro. Este, entonces mi primer trabajo igual ese día me, me animé a sacar eh, fotos y aparentemente <ríe> fueron buenas Ajá. Eh, en el, el en el acto del obelisco el 27 de noviembre de 1983 ahí sí fui eh, digamos fue el primer trabajo que tuve pago, solicitado el pago, que fue a través de Acción Sindical Uruguaya la revista de Azuc que he sacado una, una revista mensual, y bueno, me, ahí me fue mi primer comienzo, como yo digo. Claro. Eh, pionera se llama el, el fotolibro, que no había mencionado el nombre, y bueno, y te tocó, de alguna manera, me imagino que se debe sentir como un privilegio el de registrar momentos históricos muy importantes de la vida del país en toda esa etapa, ¿no? Sí, este uno no era consciente de esas cosas que iban a suceder. Eh, cuando empezamos a trabajar, incluso había otras compañeras que lamentablemente fueron dejando de hacer fotografía de prensa, ¿verdad? Estamos mm. hablando siempre de fotografía de prensa, claro. porque ya años anteriores otras mujeres habían empezado a fotografiar, muchas. Mm pero este hablamos siempre del tema de prensa y sí bueno yo seguí pude pude ir seguir trabajando después este ingresé en distintos medios de prensa eh, varios en esa época y, y bueno después estuve 11 años en brecha trabajé para editorial varias las vemos todas las de Uruguay ah. y otras del exterior hice varios trabajos importantes para mí claro. que estoy siguiendo. Leí por ahí también que registraste el, el primer trasplante de corazón que se hizo en nuestro sí, país. Eso. Sí, eso. fue en el año 96. Eh, este se había hecho unas selecciones, bueno, de fotógrafos y a mí me hicieron una entrevista y yo me debía hacer una a, a fotografía una cirugía no me habían dicho que era eh, una cirugía tan importante, Ajá. Eh, sí, me atreví a hacerlo y fui la única, porque por suerte en ese entonces no habían celulares, Cierto. no habían, era sí. una cámara analógica. Sí, mm. sí te, te iba a comentar eso, que, que por obvio que, que resulte, pero hablamos de toda una época donde y vos estás en algunas imágenes en repartidos de, de prensa que hay por el libro mirando este películas, no, de rollos de, de fotografía, porque bueno, hay todas generaciones que casi no conocen o que lo ven como una un objeto histórico de culto, eh, lo de las cámaras con, con rollo, todo el periodo que había que salir corriendo a, a revelar, ¿no? Todo ese proceso sí. que ahora se sí. Sí, eh, este todas las fotografías que integran el libro son este analógicas, ¿no? Eh, este teníamos que andar con con rollos de 36 fotos claro. Por lo general llevábamos dos o tres rollos como mucho en esa época. No hacíamos eh, como ahora que apretás el obturador y haces una ráfaga de fotos. No claro. en esa época eh era lo que había y lo que sabíamos trabajar pero íbamos sacando a medida que veíamos momentos muy importantes y relevantes íbamos sacando también teníamos que saber en qué momento cambiar el rollo porque eso era claro. a pesar de que era rápido pero podíamos perder el momento más importante de, del evento <risas> Claro. Eh, hay una eh, una selección, digamos, que apunta a las mujeres en, en las fotografías del libro, ¿no?, particularmente. Sí, esto lo vio Javier Calvelo, que es el, el investigador el, y editor del libro, fotógrafo también, gran fotógrafo y gran compañero. Eh, él hizo toda la investigación de, de muchas de miles de, de negativos, que tengo yo en mi poder, que claro. Javier dice que lo pude conservar en buen estado, y bueno, él hizo la investigación y él se dio cuenta que, que había muchas mujeres retratadas a través de mi ojo, ¿no? Claro. Eh, yo no me había dado cuenta de eso. Aparentemente fue una segunda ola del feminismo en el cual yo también me sentí involucrada porque... Yo salí a las calles también con la intención de, de registrar eso y de, de reclamar los derechos que nos pertenecía. Claro, claro. Sí. Hay, hay una de las que miro así que se han difundido el libro, que son 98, ¿no? Hay una muy emblemática de la salida de las mujeres de la cárcel sí. de jefatura no que vayas con, con los brazos con el puño en alto que sí. gritando en, en aquellos momentos tan tan fuertes no sí, este era eh, volver a, a tener libertad volver a, a tener una vida normal después de tantos y tantos años entonces es imposible era imposible retratar el sentimiento, pero bueno, nosotros los reporteros lo que hacíamos era tratar de, de, de congelar ese momento, que eso es histórico. Claro. Pero en el momento que hacemos estas fotografías no sabemos que van a ser históricas. Eh, es es una cosa muy especial, porque una fotografía histórica no sucede porque queremos, sucede porque se vuelve a reproducirse, la gente las elige, tienen un, un sentimiento especial. claro Y sobre todo está concentrado en estos temas de la lucha, la salida a la dictadura, los desaparecidos, la liberación de los presos, eh, ¿un poco eligieron esas temáticas? Bueno, en realidad este, hay distintas temáticas, si Ajá. se quiere, porque hay mujeres periodistas, hay mujeres de la cultura bien este, hay diferentes este, mujeres que fueron fotografiadas en esos entre esos años entre 1983 y 1994, es un periodo nada más claro claro eh, decía eh, bueno ya mencionaste el, el papel de de Javier calvelo y hay eh, textos también que acompañan las las fotos no Sí, hay un librilllo en la parte final donde es donde se reproducen las fotografías con sus pies de fotos eh, eso fue una idea también de Javier y de, de los chicos de posta de, este de los diseñadores Posta, Ajá. que este son este Jessica y Martín sí. eh, que trabajaron muy muy bien también yo estoy muy contenta del resultado que, que ellos este, lograron. Si tuvieras, yo sé que cuando se pregunta estas cosas, para alguien con tantos años de, de, de trayectoria es muy difícil elegir, pero como un ejercicio nomás de, si tuvieras que elegir dos o tres fotografías o momentos que te tocaron eh, fotografiar, que a veces pueden ser algo más, más no sé más sencillo más íntimo y en otras cosas algo más públicamente histórico en fin pero qué, qué cosas te, te vienen a la cabeza si hubiera ya que es, elegir es muy es muy difícil eh, responder esa pregunta porque hay muchas fotos que, que emocionan y que bueno yo digo que que hay fotos que duelen como la de luisa entregando la carta Tarigo sí. esa foto esa foto sigo mirándola, es muy fuerte y duele que ya ella, ella está en la calle y Tarigo está arriba de un, de un estrado, ¿no? sí, eh, y además de que Tarigo no tuvo mucha empatía con ella en acercarse, sí. que era una persona mayor sí, sí. Eh, hoy a 38 años de, de haber tomado esa fotografía no hay resultados positivos cierto este lamentablemente por eso te digo que esa foto duele sí. eh, al ver y después te diré que hay dos o tres yo no sé no sé cuál elegir pero como me preguntaste sí. diré que la otra niña que está mirando está mirando a la cámara y que a su lado en la carita tiene un revólver un policía que estaban haciendo ahí sí. este, una cadena y eh, esa esa nena se llama eloís hoy ella es grande mira vos la conocías pues la en ese momento la conocías no no la tuve la suerte de conocerla después a ella y a su familia a su padre mira vos. este pero eh, eh, con respecto a tu pregunta por eso te digo después la foto de cando eh, le, cuando leyó la proclama claro y termina levantarnos su brazo y a mí me recuerda mucho eh, las palabras eh, me tuman sus palabras eh, profundamente y me emociona mucho claro haber podido sacar esas fotos sin duda eh, bueno Nancy el, el libro que como decíamos se eh, presentó el pasado 16 pero hoy es, se, se presenta en la feria no la feria el otro día se presentó en la Sala de Avilariño, en la Torre de Antel. Por suerte fue sala llena, completa, me emocionó. Eso Ajá. fue impresionante, teniendo en cuenta las fechas. Sí. Hoy se presenta en las en la Feria Ideas Más, eh, porque hoy es una jornada, desde mediodía, desde las 12 de la noche, hasta las 24 horas. Ajá. Y a nosotros nos sugirieron las 15 horas es casi en la mitad de digamos de, de, de la tarde eh, para poder presentar así en en, eh, en la feria el libro nuevamente es a las 15 horas entonces es a las 15 sí. bien y el libro eh, digo está ahí en la feria suongo el está... libro se puede conseguir ahí en el stand de la diaria y qué bueno hoy este por estar eh, así pueden tenerlo autografiado. Claro, claro. Esto es un objeto muy lindo, más allá de, de que yo sea la pionera, que me cuesta mucho asumirlo, eh, bueno, lo van a poder tener este autografiado. Claro, ¿y están las librerías también? No, se va a vender a través de la página ad hoc.com barra impreso y ahí este lo pueden pedir Ad es Ad es es? Sí. adoc es adhoc h sí. hoc. sí. com/ingreso. Que es una agencia de fotógrafos, ¿no? Es, sí, es una agencia de fotografía. Bueno, eh. ellos fueron los que tuvieron la idea Eh, se presentaron en el, los fondos concursables del MEC y comparte una parte de, de ese dinero se pudieron claro. imprimir los libros Muy bien, bueno, la invitación queda hecha eh, a darse una vuelta esta tarde por la feria ahí del Parque Rodó y si no, conseguirlo por, por esta dirección que nos daba Nancy Urrutia, fotógrafa Bueno, ¿seguís trabajando, Nancy? Eh, no, en este momento ya no eh, creo que hay dejar, hay que dejar lugar para los más, las más jóvenes Ajá. los jóvenes y, y que hayaan muchas mujeres más trabajando en prensa hoy en día hay muchos, sí, sí. pero que se animen que se animen a seguir eh, claro. que la, que la vida y, y las calles que se puedan empoderar de eh, de la cámara fotográfica y de y de ese trabajo que es tan him muy bien y antes era muy masculinizado es cierto es cierto eh, sí. y bueno uno se queda pensando si eh, hay instancias y si participas en algo que puedas transmitir tanta experiencia acumulada a, a esas nuevas generaciones no sí, nosotros pensamos también eh, en Digo, a partir de este de la salida del libro eh, pensamos eh, el año que viene poder reunirnos visitar este distintos departamentos del interior y hacer reuniones con mujeres de todas las áreas tanto ah. políticas culturales eh, de todas las edades también muy eh, bueno poder conversar sobre el libro y bueno y temas que sobre que fotografía. Sobre fotografía, sobre los temas de las mujeres en general, claro. de lo que sucede hoy en día, claro, claro. los derechos de las mujeres. Muy bien. Dancio Ruttia, gracias por estos minutos, felicitaciones por este trabajo y bueno que... Que circule, que también como vos, digas, eh, como vos decías eh, nuevas fotógrafas tomen también la cámara eh, para seguir retratando la historia y las luchas. Gracias por estos minutos. ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por estos por estos minutos que son muy importantes y, y bueno, nos estaremos viendo y encontrando que el libro sea un motivo importante para hacer encuentros con mujeres. Así es. Un abrazo Nancy, gracias muchísimas gracias aunque de